Hola Pablo, buen día. Buen día para vos y para tu audiencia. Bien. Eh, Gustavo, ¿cómo va la instalación eh, de Calzatex ahí en el Parque Industrial? A ver, ¿qué nos puedes contar? Mira, muy bien. Este, estamos avanzando con todas las obras. Eh, hemos puesto ya en, en marcha una parte de la planta y las comodidades básicas para poder este, empezar a producir y a trabajar. Así que Va muy bien, hoy ya tenemos más de 30 operarios trabajando en, en la planta que estaban inicialmente haciendo todo lo que era el aparado del calzado. El aparado, te cuento, significa coser todas las piezas que después componen eh, la capellada de las zapatillas La capellada es todas las zapatillas sin pegarle la base. Ah, bien. Bien. Eh, o, o sea que ya, que ya empezaron a producir, por lo que decís, o no? Sí, sí, claro. Ah, empezamos, a trabajar, empezamos a trabajar en el mes de marzo, ya en el área de producción. A partir del 6, 7 de marzo empezamos con... Ya habíamos recibido todas las máquinas que eran de coser y las hojalizadoras Ayer estuvimos recibiendo ya las máquinas de troquelar y otras máquinas menores, pero... Ya hace, vamos a cumplir un mes ya de producción. Bien. Eh, Gustavo, ¿y ¿están dentro de los plazos que tenían previsto allá cuando a principios de año bueno, este, se decidieron a instalarse acá? Sí, sí, estamos más que cumpliendo nuestras expectativas porque la verdad nosotros decíamos bueno, esta primera etapa nos va a llevar unos seis meses mm. y la verdad es que tres meses después ya estamos en condiciones de empezar a producir y... Inclusive la semana que viene ya comienza eh, la parte de inyección que viene como a completar el ciclo, ¿no? Nosotros vamos a cortar, vamos a parar y vamos a inyectar el zapato. Es decir, va a salir un zapato terminado ya desde la planta de Santa Rosa. Bien, o sea que ya de la semana que viene. Sí, sí, bueno, ponele que... Sí, en los próximos días. Esta semana, Bien. como es corta, ¿viste? Claro. Por ahí estamos un poco apurados nosotros, más ansiosos. Pero sí, sí en el transcurso del mes de abril nosotros ya vamos a estar con, con producción local. Claro. Eh, y en este contexto, bueno, de, de, de, de dificultades económicas que atraviesa el país, sobre todo con la alta inflación, ¿cómo la vienen llevando a eso? Mirá, como la llevamos todos, este, buscándole la vuelta para seguir este, siendo competitivos y generando productos que la gente pueda comprar, porque básicamente eh, nosotros dependemos de, de la venta. Así que uh -huh. eh, no, nos, nos ataña como a todos. Debo decir también que en, en la provincia tenemos mucho apoyo del Estado en, en distintos programas para para ayudar al, al, a la empresa a solventar este, lo que son los sueldos y, y bueno, todo eso genera la, la posibilidad de seguir pensando en crecer y en seguir aumentando nuestra participación en, en Santa Rosa, ¿no? Mm. Eh, Gustavo, esto que va a comenzar en los próximos días, ¿significará la incorporación de más personas, de más personal? Sí, sí, claro. Mm. Eh, cada área que nosotros vamos sumando son más puestos de trabajo, es directamente proporcional. Eh, nosotros la semana que viene, con el ingreso de la inyectora, son 10 puestos más de trabajo. A su vez, al margen de esto que sucede, que vamos a, a empezar a producir con la primera inyectora, está en viaje la segunda inyectora, que es una inyectora más grande y eso va a requerir otros 15 puestos de trabajo. Ah, y bueno, y así, claro. estamos, estamos muy contentos con, con la evolución que vamos teniendo. Nosotros este, vamos a estar presentes ahora en Expo Pyme y vamos a mostrar ahí un poquito de todas estas cosas que, que estamos haciendo, queremos compartirlo con todos los pampeanos porque es un orgullo para nosotros y sé del, de la carga que tenía calzar en, en la zona y Y bueno, esta alegría que estamos teniendo nosotros la queremos compartir con todos. Eh, Mencionas Calzar, de los eh, 35 ex, eh, trabajadores tienen más o menos eh, en la actualidad eh, cumpliendo sí. tareas, eh, ¿la mayoría son ex-Calzar o no han tomado gente que no estaba relacionada con la firma anterior? Mira todos y cada una de las personas que están ahí son ex-Calzar. Mira, eh, Perdón, creo que hay dos personas... No, mentira. Hay una sola persona que ingresó en la parte de, de mantenimiento y de limpieza que no, no pertenecía a la planta antes, uh -huh. pero todas todas las personas que tomamos este son de calzar. Bien. Eh, ¿Y la, la idea es seguir así, eh, eh, con los próximos que se incorporen? Sí, sí, sí. O sea, yo tengo un una base de datos... Uh -huh que se fue conformando a partir de, de las distintas eh, exposiciones que hicimos y que le fuimos pidiendo que, que se incorporara la gente a través de, de una de una casilla de mail. Ahí hicimos todo un relevamiento, tenemos a toda la gente que es de calzar y tenemos otra gente que se anotó también que no, no sí. eran de calzar, que también los tenemos en cuenta por una cuestión lógica, Eh, nosotros imagínate que hoy el, el promedio de edad de la gente que está trabajando en la fábrica es de 45 años. Mm, claro. sí. Y vamos a ir incorporando gente joven para que vayan conociendo el oficio y, y vayan adquiriendo este, capacidades, ¿no? Pero la verdad que vamos muy bien así con, con los escalzar, hay al margen de que todos vamos a trabajar, no es que nadie va a ser... este. Caridad o, o que va ahí por para pasar el día, sino que vamos a, a ganarnos nuestro nuestro jornal, hay un hay un extra muy notorio en, en la actitud de la gente y las ganas de que esto salga bien. Claro. Gustavo, recién al pasar eh, destacaste el, el apoyo que tienen del gobierno provincial eh, de La Pampa. Eh, ustedes tienen eh, sí. tienen, bueno, la sede en Provincia de Buenos Aires. ¿Se puede comparar el apoyo que tienen de la Provincia de Buenos Aires con el de la Provincia de La Pampa? Digo, ¿Hay similitud o es mejor acá? Dicen que todas las comparaciones son odiosas, ¿no? Sí. sí. Pero no hay, no hay mayor verdad que, que la realidad. Y la realidad es que yo me estoy yendo a La Pampa. No hace falta que diga nada más, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, las condiciones eh, que te han ofrecido y vos has aceptado eh, son buenas. Si no, no hubiese venido. ¿Eso quiere decir? Las condiciones son buenas. Eh, siempre destaco el, el tema de, de tener gente con, con, con experiencia y que conozcan el oficio. Eso es muy importante. Y después, este... Yo... Acabo de llegar de La Pampa, yo estuve ayer todo el día en Santa Rosa. Mm. Eh, ¿Qué sé yo? Llegar a las fábricas es, es un placer y hoy a la mañana llegar de mi casa acá a la empresa eh, es un pesar. ¿viste? Son 15 kilómetros y tardo una hora y cuarto en llegar de mi casa a la fábrica. Como pequeños ejemplos, sí, ¿no? sí, la sí. vida ya es mucho más tranquila. Mm. Y el entorno también. Yo estoy en el medio de, de, de, de una ciudad y allá estoy en el medio de, de un parque, claro. de un parque arbolado, de viste es, es algo que eh, es muy... La calidad de vida. Sí, sí claro, es, es muy diferente. difícil de describir, pero sí. la verdad es que salir del galpón y encontrarme con plantas, árboles, sí. y, y esos espacios a mí me... Me, me potencia más todavía. Bueno, por ahí te adoptamos como pampeano. mira eh, tengo palabras de agradecimiento nada más para toda la gente con la que he tratado hasta ahora. Eh, la actitud ha sido buenísima. Y eso que me habían avisado, mirá que el pampeano es medio serio, que es parco, sí. que no te va eh. Hasta ahora no me ha pasado. Así que, o por suerte o, o por lo que sea, mm. la vengo llevando muy bien. Bueno, Gustavo, que, que sigan así, ¿eh? porque la verdad destacabas recién que querés mostrar la, la alegría también, ¿eh? que significa recuperar eh, puestos de laburo, gente que lo perdió eh, hace unos años. Eh, y sí, tal cual, este, es buenísimo. Eh, no es sé si... compartirlo, sí, es compartirlo. Sí, tal cual. Eh, y bueno, es una linda oportunidad lo de la Expo pymes eh, ahí para mostrar lo que están haciendo. Eh, Gustavo, no sé si quedó algo, si no, gracias. No, no, gracias a ustedes y bueno, a al, al los al resto de los seis alzar que están esperando todavía, sepan que estamos poniendo todo de nosotros para llevar adelante esta, esta puesta en marcha de la planta y que tengan paciencia que los vamos a ir este, incorporando de a poco. Bueno, eh, gracias Gustavo de vuelta y que tengas buen día. Gracias a ustedes.